What more I land up doing As you please and outside in the cold The backdrops peel and the sets keep weighing The cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles It, the show is true, silent looks await the cues of the frozen and smiles, like last in 1998's show. The top song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, the vibrant stream Buenas noches, cago en la madre, que, ay, a ver, cómo y la historia esta, que buenas noches, que, joder, que, que, eh, que entamafolar con la, con la mascarilla y puesta, entonces, esto ya, caro, ¡Ay! ya empieza a, a ser costumbre, llévesla y no te acuerdes, y tú que, lo que me pasa también muchas veces, bien de ahí es, y que no me acuerdo de, de, de, de, de porera, eh, y a lo mejor llego, llego la hostia, porque llego a la, llego al portal, eh, Bajo el, el montón de escaleres porque yo no soy de esos que, que tiene ascensor ¿eh? Yo vivo en un piso muy para arriba y en, sin escaleras ¿eh? pues, Para que veáis Y la cuestión es que llegó a y bien de veces tengo que dar la vuelta ¿Por qué? Porque baixo, y, según baixo veo toda la peña con, con, con, con la mascareta de, de tapar, el focic tapa, y Y digo yo me cago en la mar y yo no, ay dios tengo que, tengo que volver a por ella Bueno, pasa, pasa de ese mes en cuando y pasa en las mejores familias. Mesmo hoy me bueno, ya veis ahora mismo lo contrario, ¿eh? Arranqueme yo a hablar aquí con, con la mascarilla puesta. Bueno, con realidad estoy pensando yo ahora que, que no pasaba nada, ¿eh? también tengo, eh, eh, pero son todas las semanas, eh, en principio debiera tenerlo toda la gente que fue al programa en la cuca eh, un filme, filme plástico eh, tapando lo que el, el, la espuma del micrófono porque yo soy mucho de llenver las espumas, eh. mm, vale, esto yo una cosa que no se nota cuando estás sintiendo el programa pero yo habitualmente llamé a mía les les espumes el micro. A propósito no, ¿eh? Joder, pues va no, vale sí, soy un tanto llambión, ¿eh? en muchos aspectos. Pero sí, en muchas veces, pero, pero no me da a mí por llamar voluntariamente les espumes de, de los micrófonos. Lo que pasa que bueno pues tiendo a arrimarme mucho al micro y entonces sí que de ese mes en cuando pues si pegamos una invitada involuntaria. ¿Eh? pero bueno, ahora ya no puede ser porque porque está tapado con film plástico que está muy bien que está tapado con film, cada uno que venimos ponemos el mismo film porque, eh, oye, pues así evitamos eh, pues el contagio hay los que dicen que es mentira, que no existe el virus este bueno, a ver, oye. <coughs> que, que digan mis ¿viste? por haber, hay los que dicen que la tierra hay plana, ah no, que alguno de los que me sentís también pensé que la tierra hay plana bueno pues habrá alguno que diga yo qué sé, pues que el sol de frío, o sí, o que el, el, el agua el agua reseca, bueno sí el agua del mar reseca la piel, porque tienes buena mierda, ya entendés lo que quiero decir, joder, que hay patochades varias y bueno pues una patochada pues pues es pues, pues, esta de de que no existe ningún virus y entonces pues no tenía por qué por qué tapar el micro oye, pues, no tenía por qué poner el film bueno, sea como sea el caso de que toda la gente que estáis ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cuca lo que estés haciendo es sentir anedonia y estáis sintiendo al anedónico miserable en Tamar el programa de esta noche primer programa de, de Seronda, de Otoño, de Tardío, ¿eh? de todas esas maneras se llama la estación esta que, que acaba de arrancar. Y, y el primer programa de, de, del, del Otoño, del Tardío, hostia, digo yo que, que, ¿eh? que estás haciendo honor a, a, a, al, al su nombre, porque es la primera vez, desde hay unos cuantos meses, que siento frío. Hombre, seguro que no hay un frío exagerado. ¿eh? Lo que pasa es ¿eh? que como estamos de, de sentir un montón de calor. Por cierto, ya me. ya estuve viendo de algunas noticias que igual también son. Eh, yendes o no tan muy bien fundamentales y o, o tan inventadas directamente porque todo puede pasar. Pero bueno, ya es razonable pensar que, que eso pueda suceder tranquilamente. Noticias que falen de, de cierto bloqueo y paralización, eh, o ralentización por lo menos, eh, a la corriente del golfo. Mm. No pasa nada en sí porque pare la corriente del golfo, solo que en estas latitudes, que estamos más o menos a la misma altura, por ejemplo, que, que Nueva York, pues estamos, que estamos fartucos de ver en las películas estas cosas, de cómo se turran en, en el verano y cómo se, se congelen en el invierno, bueno, pues, pues eso, a lo mejor, acaba llegando a Asturias también. todo el mundo todo contento ¡Ah, con las turias tropical que bien que veran más guapo bien para todo, todo el turismo oh qué guay sí sí como pasa eso de verdad veréis que resabadanos en, en invierno porque mientras estamos en, en primavera ¿eh? que estamos esperando que llegue lo mejor y mientras estamos en verano lleve una época bueno a mí por lo menos personalmente préstame las dios eh, mí me gusta me gusta el calor gusta el verano pues que nos cuesta trabajo eh, acordarnos de que de que va a llegar el invierno sí o sí que el verano no va a durar para siempre eh? que la mocedad no va a durar para siempre viene a ser más o menos lo mismo no el, el otoño de, del año pues el otoño de la vida Y, y, el, ...y el invierno de la, de la vida también... ...que parece que no va a llegar nunca... ...pero sí, sí, sí que va sí que va a llegar... ...yo soy malo, soy malo... ...y entonces mmm, no sé qué edad tenéis la... ...sí que a ver... siempre digo, no sé qué edad tenéis la sentencia... ...suponiendo que haya alguna persona... ...que te esté sintiendo ahora mismo este programa... ...que no necesariamente, a lo mejor estoy hablando solo... ¿sí? ...y estoy hablando solo para mí... que tampoco no pasaba nada porque básicamente este programa lleva pa, para decir cosas para mí para pa más o menos entenderles yo a base de verbalizales o sea que tampoco no pasaba nada porque tuviera tuviera yo falando solo pero bueno eso que de todas maneras queda como muy eh, no sé muy, muy estético muy, muy dramático bueno no sé si dramático pero bueno que hay una buena manera de de hacer el programa de decir eso de no sé si los que estáis sintiendo esto, como si hubiera mucha gente sintiéndolo eh, pues voy a repetirlo y voy a seguir así, no sé si los que estáis sintiendo esto sois gente gente mayor, gente viejo o gente mozo eh. yo sé que si está, si sigue sintiéndolo el mi sintiente mozín pues bueno, yo muy mozín eh. Eh, eh, pero también tengo sintientes que son más mayores eh, y que a lo mejor están, pues bueno, no sé, pues, como yo en el, arrancando con el otoño de la vida ya, ya poético porque eh, hoy que hay el primer programa de, del otoño el primer programa será ser un Diego eh, podríamos sí, perfectamente decir que yo estoy arrancando con el, con el otoño de la, de la mi vida y voy a ser malo, muy malo porque voy a deciros ¿m? a los que ya tengáis una edad que perfectamente si una una introspección ¿Eh? Si hacéis un análisis de vosotros mismos, yo posible que seáis eh, quien a predecir las cosas que van a, a fallar cuando seáis mayores. La gente mayor, la mayoría, ¿eh? Eh, si, si, la mayoría seguro que conocéis a gente vieja, gente mayor. Y bueno, pues normalmente todos tienen de algún tipo de achaque, de algún tipo de, de enfermedad. En, en alguna función de algún órgano de los que de los que componen en su cuerpo, bueno, pues normalmente todo eso, acordáis que yo muchas veces os pues, conté que, que las les funciones no dejan de ser como las máquinas que, que van furulando y llega un momento en que, que empiezan a fallar, y, y lo que falla, pues normalmente yo lo que ya bien bien renqueando donde hay, hay tiempo. De la misma manera que si a un motor, pues bueno, fallan y normalmente ha encendido, yo qué sé yo. Ha encendido, por ejemplo, un coche que, bueno, que cuesta encender y eh, ahí cada y unos cuantos veces para que arranque, y bueno, pues al final arranca. Pues probablemente llega un momento en que ese, ese coche ah, este tuvo siempre así arranqueando de, del, del arranque y acabó por joderse, joderse por ahí. Bueno, pues más o menos viene a ser una cosa parecida con las personas tarde o temprano, va a llegarnos a todos... ahí vos, ya veréis qué divertido... ...y la verdad que no deja de ser una... ...una historia de terror... ¿eh? ...una historia de terror... El, el ...ser consciente... ...voluntariamente consciente... ...de que, bueno, pues si, si no morremos primero... ...que también puede ser... Eh, vamos a llegar a viejos y vamos a deteriorarnos. Y va a llegar un momento en el que, bueno, pues dejemos de, de ser mm, funcionales en muchos aspectos. Sí, eh, vamos a dejar de, de ser capaces de, de funcionar en, en muchas cosas. Unos más, otros menos. Hay unas personas que, bueno, pues como duran más, lleguen a, al deterioro más extremo. Y otros eh, a un deterioro, bueno, pues que no tan extremo, pero que no deja de ser. ¿Mm? Mismamente, los que no hace falta que seáis viejos, pero seguramente los que ya tengáis una mediana edad, un, un poco tirando para arriba del medio, pues a lo mejor ya perfectamente sois capaces de daros cuenta de, ay, joder, yo cuando yo era mozo, hacía eh, no sé qué, hacía no sé cuál, pero. ¿Mm? O la típica chorrada de, yo oh, ya no puedo beber tantos cacharros, ya no puedo hacer dobletes. Viene a es ser más o menos lo mismo. Hombre, seguramente en un ser capaz de ver pues muchos cacharros o en un ser capaz de hacer de dobletes, no me nada sobre, sobre cómo vais a, a, a mieliar. ¿eh? Pero bueno, <risa> más o menos para entender lo que. Ye, El concepto también puede también puede valer, pero bueno, eh, de todas maneras, esta, esta noche no tenía yo intención de hablar de tanto del deterioro físico eh, ni tan siquiera del deterioro mental. Ya sabéis que a mí no me gusta separar lo, lo físico de lo mental, pienso que sencillamente son dos, dos tipos de funciones que por algún motivo tan agrupáis. de una manera que supongo que nosotros clasificamos de dos formas diferentes, a lo mejor para entendernos, pero que, bueno bueno, dejen de ser funciones de diferentes de diferentes eh, órganos, de diferentes partes del, del organismo. La cuestión es que tampoco quiero yo hablar de si deterioro cognitivo, deterioro mental, que podríamos decir. nada no, nada no, no. Ni siquiera voy a hablar de de un deterioro moral, que eso ya sería la hostia, pero bueno, pues, como, como si toda la gente eh, al hacernos viejos, pues nos, de, igual que nos deterioramos físicamente, cognitivamente, nos deteriorásemos moralmente la gente vieja, se convirtiera en malas personas y, hostia, bueno, no me no extrañaría que hubiera por ahí alguno que lo que lo defendiera, pero bueno, eh, no es verdad directamente no, no es verdad, no, tampoco voy a hablar de eso y además no voy a hablar de, de ninguna dimensión Del deterioro eh, de la persona, del individuo. Voy a hablar del deterioro social asociado la, a la vieillera. Eh, porque curiosamente, eh, cuando una persona se fae vieja, se fae mayor, la sociedad, un, bueno, no sé si de un tiempo está en parte de toda la vida, A lo mejor eh, igual que pensamos que los guajes de Ajora son la hostia, ¿no? los guajes de toda la puta vida. ¿eh? Ya de ahí cuatro mil años ya decían eso de lo, los jóvenes de Ajora son... Bueno, pues pues no, <risa> los jóvenes de Ajora son son igual de rebeldes, igual de tal, que, que pueden ser los de mañana o los de ayer. Pero sí que me da a mí la sensación de que el, el trato de la sociedad para con los viejos, Joder, es que m, dame la sensación de que, mismo en el mio tiempo de vida, los, los años que yo llevo en este planeta y en este sitio, ya me voy pescanceando del, del deterioro, ¿m? del deterioro que, que, que hay en, en la atención a los viejos, o sea, que en cuanto una persona vieja. Conviértese, ya lo sé, que, que, que está muy visto, que, que dice mucho, que ya no tiene Bueno, sí, conviertes en un estorbo. ¿Mm? Dicen que, que en las culturas tradicionales, que a la gente vieja tenía ellos, bueno, pues pues mucho respeto. Porque entendíase que, precisamente, las personas viejas, como llevaban viviendo mucho tiempo, sabían muchas cosas. Parece que tienen... Que, la, que tiene la zoológica no claro eh, también ¿verdad? Entonces, que es verdad eh, tú se coges ahora a día de hoy y, y la tu vida pues nada más que se desenrolla alrededor de, de bueno de botarneces de, de los nuevos tecnologías a lo mejor trabajes nada más con con ordenadores Y a lo mayor llegues a casa y nada más ves la, la Smart TV y, y, y mires cosas por internet y claro, dirás tú eh, los viejos no tienen una puta idea de todas estas cosas no, ciertamente eh, una circunstancia yo pienso de la, de la sociedad actual es que las cosas van tan increíblemente deprisa oye, cuidadín Eh, yo digo esto, pero eh, al mismo tiempo soy consciente de que a lo mejor me equivoco y una persona de 200 años a lo mejor da un discurso exactamente igual al mío diciendo que las cosas saben, saben tan deprisa que de la gente mayor no tenía, tiempo para, no tenía tiempo para adaptarse. Yo no sé si, si esto lleve toda la vida, pero bueno, que ahora suceda así... pienso que bueno y es razonable razonable pensar que sea verdad y es perfectamente razonable pensar que la gente mayor no tiene tiempo de, de adaptarse de adaptarse a, a los cambios tan frenéticos ¿eh? a, a la velocidad de, de, del cambio este yo mire desde desde que soy desde que soy habitante de este planeta ...pues bueno, fui viendo una serie de cosas que yo decía... ...como los los sucesivos pasos en el intento de matar a, a la gente viejo. ...yo acuerdome de, de uno que fue que fue muy llamativo... Jodieron un poco todos, pero bueno, jodió mucho la, a la gente viejo. ...acordáis vos, vivisteis, porque qué sé yo... ...fue ahí tanto tiempo que igual bueno, eh, ha estado algún sintiente... ...que, que eso no lo vivió... El, el, el último cambio de moneda, el último cambio de moneda cuando pasamos de, de los pesetes a, a los euros, bueno pues eh, sí fue un, un caso en el que pues, no, pues, hubo mucha gente mayor a la que costó mucho eh, adaptarse, ¿eh? costó mucho adaptarse a ese cambio. Eh, yo todavía conozco a día de hoy a gente mayor que siga haciendo los fuentes en, en pesetes. Y que, ...y que sigue sin saber muy bien cuando tiene un billete de 100 euros en la mano... ...si tiene el equivalente a 100 pesetes o a, o a 10.000 pesetes... ...no lo sabe, no lo sabe, cuesta ahí tiene que pensarlo, tiene que... Yo llegué a ser testigo de, de accidentes cerebrovasculares provocados por el cambio de moneda... ...ya lo comenté de alguna vez en, en este programa... pero no tengo ningún problema en comentarlo otra vez ya ves que que yo repito me todas las veces que todas las veces que falla falta bueno pues eh, acuérdame del caso de una señorina que que ya era muy mayor pero que bueno, pues, arreglábase muy bien ¿eh? tenía las eh, dos funciones básicas conservaes y Bueno, pues para les que costaba más trabajo, lo mayor precisamente las relacionadas con, con usar el transporte público o manejar bien el dinero, tal. Pues bueno, tenía tenía más o menos eh, aprendido las cosas que tenía que hacer, que gustaba hacer a diario y tenerlas bastante automatizadas. Ella, por ejemplo, sabía, bueno, pues cuál era el coche de línea que tenía que coger para ir desde su casa a, a la su huerta. Eh, sabía exactamente cuáles eran las monedas que, que tenía que, que dar al, al conductor para pa pagar el, el viaje bueno, más o menos tenía la, la subida perfectamente eh, organizada en ese, en ese aspecto claro, llegó, llegó el cambio de moneda y también es cierto que esta mujer, en sin, en sin dar siquiera eh, intentarlo ya se angustió muchísimo con la con el fecho de que de que iba a cambiar la moneda. Ya ella misma se convenció, ¿eh? se convenció a misma de que no iba a ser capaz de, de, de aprender, que, que no iba a poder hacer las cosas que venía haciendo, que ya no iba a poder pagar el, el, el, el, el coche de Ginia, que ya no iba ni a saber collelo, que que ya no iba a poder ser autónoma, que ya no iba a poder ser una persona. Y bueno, pues a raíz de, de esa extrema preocupación, a raíz de esa angustia, a raíz de esa ansiedad, bueno, pues tuvo un ataque, ¿eh? un, un ataque cerebrovascular, un ictus, ¿eh? un ictus, una trombosis que se dice así más, más vulgarmente, eh, seguro como muchas, seguro como más de una, seguro como muchas personas que no fueron capaces de adaptarse a ese, a ese cambio. Y seguro, no, no dudo que, que en otros momentos de, de la historia, en, en otros instantes de, de, del devenir de la humanidad, eh, arriba, de esta, arriba de esta tierra, a lo mejor todos, a lo mejor en todos, pues los cambios se suceden a una velocidad. Yo pienso que la de la de ahora ya es tremenda, pero a lo mejor a lo mejor ya es la misma que, que otras veces, que la de otras veces, eh, en un y más. Pues eh, la cuestión es que eh, otras veces, yo no sé, pero a lo mejor, a lo, y digo a lo mejor, eh, yo no, soy, no sé, que, que venga de algún, de alguno que sepa de historia y que, me, y que me lo cuente, pero dame la sensación de que en otros instantes, a lo mejor, si era verdad eso que dicen, que las culturas tradicionales o, o que antes o cantaño si ellos tenían más respeto a, a los viejos, pues igual en aquellos momentos se si ellos ayudaba a, a superar estas cosas, a adaptarse a, a esos cambios que ellos costaban más trabajo. Cuando aquello yo vi que no, no había la más mínima adaptación, no había la más mínima ayuda a la adaptación. Eh, lo que había allí era todo lo contrario, que era como una altivez de decir, eh, pues, ...si no sabes, aprende... ¿Eh? ...no, esto ya no se falla así... ...ya es de otra manera... ¿Sí? Eh, ...hay otros casos... ...otros muchos casos... qué sé yo, pues... Eh, ...por ejemplo, acuérdome de cuando los bancos... dejaron de... de ...empezaron a dejar de atender a las personas... ...empezaron a poner... Eh, a ...atender presencialmente, quiero decir... ...empezaron a poner pegues... ...para atender presencialmente a las personas... que si tenías que no sé qué días que si tenías que dir a no sé qué horas eh, que si no, no te atendían que si tal, que tenías que aprender a usar el casero bueno, pues eh, a mí personalmente me jodió yo, yo soy bastante, más que reacio hay gente que me dice antitecnologías digo, no, no soy anti tecnología es lo que pasa que soy vago soy extremadamente vago y entonces, bueno, pues cualquier cosa que me suponga esfuerzo fue me da la vara Podría, eh, puede decir cualquiera coño pagar con una tarjeta en cuanto a de compérez no es esfuerzo todo lo contrario es muy cómodo no, ya, pero a mí el esfuerzo y es eh, el cambiar, de, cambiar de hábitos cambiar de la manera de hacer las cosas eso para mí ya. Y, el, y el esfuerzo eso para mí supone, supone un esfuerzo entonces pues, pues no, no quiero eh, no quiero hacerlo no me apetece poner más hacerlo pero bueno eh, en, en aquel en aquel momento pues bueno adaptéme. digamos que tenía una edad y todavía tengo una edad que me permite bueno pues una flexibilidad una, una adaptación al, al cambio por cierto di eh, di pensando que precisamente como yo no fuego distingos entre entre lo físico y lo mental esa esa Bueno, fue algo distingos más allá de, de, de, de los constructos, de, de organizarme yo mismo para el pensamiento, pero, pero no pienso que serían cosas diferentes. Eh, de la misma manera que según vamos haciendo los mayores, perdemos flexibilidad en el sistema muscular, pues seguramente también <risa> es muy fácil entender que perdamos flexibilidad en eh, la capacidad de... de De, de enfrentarnos a, a los cambios en eh, la posibilidad de adaptarnos cognitivamente a las cosas nuevas seguramente también bueno pues resulta que, que en ese momento cuando yo fui testigo de, de ver cómo pues bueno una persona mayor eh, iba a pagar me acuerdo qué, si la comunidad si si la luz y si qué, a la ventanilla el banco y el cayero yoñe de decir no mire señor ahora esto de esta manera y entonces tiene que venir tal día tal hora ya sí, ya sé que yo una faena pero bueno hay que hacerle no sé qué tal va ah, pues por lo menos eh, de explicar y oye pues hace ahora por esto por esto y por lo otro no no la respuesta y era y no la vi porque podíamos también decir no menos eso fue seguramente que topaste con un con un cachero borde No, no, no, no, para nada, para nada, esto, y, vi lo más, vi lo más de una vez y más de un sitio. El, pues no, hay carteles ahí que lo dicen claramente, que nada más los martes de 10 o 12. Y joder, y de marchar y seguir diciendo, eh, de, se va el, el casero en cuestión, joder, pero si está claro, no sé por qué, tiene que venir a... Mira, yo acuérdame, en un, en un trabajo que, que yo tuve, hay muchos años, hay la friolera de, de más de 15, y menos de 20, pero bueno, muchos, muchos años. Pues una de las cosas que tenía yo que hacer, era ir a hacer gestiones a una oficina bancaria. Tenía que ir prácticamente todos los días. Entonces, bueno, pues acabé agarrando amistad con, con una mujer que, que atendía allí, parecía muy agradable, siempre que iba, iba a ir a una caixera que, bueno, pues... atendíeme de una manera agradable charlábamos un poquillín y tal y precisamente ella esa persona tan agradable eh, hubo un día que que reaccionó de esa manera ante ante una persona mayor que que iba que iba a pagar que iba a pagar un recibo y fue las que cuando marchó la persona mayor siguió despotricando y decía pero va a estar normal si viene ahí perfectamente explicado no sé qué y yo pues pese a lo bien que me que me callé en la buena relación que tenía con, con ella eh, dice sí, sí que me parece normal lo que no me parece normal es la manera de, de tratarlo tú de no ayudarlo a adaptarse, de no ser consciente de que de repente de golpe y porrazo el banco acaba de tomar una decisión que ellos os cuesta a algunas personas y cuesta adaptarse a A, a funcionar a furular de la manera que ahora que ahora se impone pero no no no no no qué pensáis que reflexionó que dicho hostia pues igual te... no no no. Bueno, no está perfectamente explicado bueno, anda, pues nada. otro intento de, de acabar con los viejos decía yo otro, otro claro intento de, de acabar con los viejos fue Yo pienso cuando, cuando la, los trenes, ¿eh? Eh, las estaciones de, de la Renfe, de la Febe, de los trenes en general, empezaron a, a poner los, los, tornos, ¿eh? los tornos. Tenías que sacar el billete, luego el billete hay que meterlo por una ranurina, luego de esa ranurina abres el torno y mete este, pero no se te ocurra tirar el billete porque después para salir vas a, tener, vas a necesitarlo otra vez. Bueno, pues curiosamente hoy hoy se pregunten por qué bajó tanto en eh, eh, la ocupación de, de los ferrocarriles. Bueno, pues por dos cosas. Por una, eh, bueno, pues porque de, de las dos compañías de ferrocarril que tenemos Perequí, eh, la RENF y la FEBE, la FEBE parece, bueno. Bueno, parece no. Yo estoy convencido de que a propósito no fan las cosas mal para pa poder acabar con ella. No sé qué intereses tendrán los que trabajen ahí para para pa querer que bueno pues para querer cerrar eso. Pero bueno, está claro. O sea, imposible. Yo siempre digo imposible hacerlo tan mal si no ya a propósito. Y ¿Eh? eh, eh, imposible. absolutamente <risa> imposible. que bueno pues que tú tengas una compañía de trenes y que establezas los horarios para que lleguen a, a, a cinco a, a, a las poblaciones no, no sé a qué hora llegan pero bueno quiero decir que rara vez lleguen a horas compatibles con, con la entrada a los trabajos a, a los colegios, a las escuelas bueno en fin es lo que ya lo que hay bueno pero esa, esa hay una razón y cuál es otra razón Acuerdo me la cantidad de gente mayor que que usaba la fe de los ferrocarriles de cercanías. Acuerdo me de la de la escena de de los trenes Petados de gente con ...con una caja de, de, de verduras recién corregía de la huerta... ...o mismo con una pita... <ríe> ...que iba el tren con una pita... ...no de pelis de, de Paco Martínez Soria de, de los 60... ...no, no... ...estoy falando vos de... ...de, de ahí unos años... ...sencillamente... ...y, y sí, pues no... Pues ...aquella gente pues... agarraba agarraba el tren... Y, ...y bueno, pues iba a hacerle esas cosas entre y tal... Ah, pues muy bien... qué pensáis que esa gente cuando se impusieron cuando se impuso el uso de los tornos tuvo lo fácil para aprender a ver yo no sé qué edad tenía ya era bastante más y yo no lo tuve fácil a mí costó un mela de dios Acostumbra de Dios volver a entrar por el ARU de, o sea, volver por el ARU, entrar por el tema de, coño, tengo que acordarme que tengo que llegar a, a coger el tren con no sé cuántos minutos de antelación porque tengo que cogerlo, tengo que entrar por este aparato, tengo que tal. Y diré, diréis vosotros, bueno pero menos mal gracias que, ¿eh? que hay empleados allí que seguramente que están echando un gabito, enseñando a la gente a usarlo. No, todo lo contrario Todo lo contrario lo, Los empleados estos Estaban eh, eh, igual Igual, igual exactamente Que, que los cajeros de los De los bancos de los que falaba Ahí un momento, exactamente igual eh, Deben atacar En plan de que cuando joder Cuando no te salía, lo primero Que oh, la pasta, fasa así, fasa así, así Y estuvela un par de veces Con con jefes de estación uno es a lo mejor porque efectivamente ellos lo hacían mal y otros porque debe igual aunque quien lo estuviera haciendo mal fuera ¿eh? fuera el otro o, o fuera que la máquina no furró lo que tal eh, lo primero que hacían preventivamente yeros espotricar <risa> sí sí sí eso para mi idea fue otro otro intento de, de acabar con la gente viejo de matar los de matar a los viejos otro más el que yo decía el tercero me que, que que sí temporalmente ordinalmente fue el tercero el tercero intento que yo dije de, de matar matarlos a la gente viejo fue fue yo pienso el, el cambio de la televisión analógica a la digital cuánta gente viejo hay eh, que está que solo es que la única compañía y es triste pero y es la tele ¿Mm? y cuánta gente hay que fue capaz que fue capaz sin ayuda, eh, sin que ningún eh, familiar mozo o tal, eh, ni, ni, ni instalase el, el aparato, el decodificador de la TDT o una tele que pudiera y, y, y la sintonizase. A ver, pero si a mí cuesta mi trabajo a, a día de hoy, hay poco, ¿no? Habrá un par de años o tres, la mi cambió de tele. Y dice, me tienes que venir a echarme un gavito aquí para sintonizarla Yo fui para allá todo chulo, de digo, sí, hombre, sí, estoy muy fácil. La puta su madre fácil, me cago en la ley, para serles canutes, para pa sintonizar aquella tele. Ay, por lo visto, las teles de esa marca, no, no sé si Philips o como es, son la puta su madre para sintonizarles Estarán fechas para pa otra generación, otro tipo de, de personas, otros esquemas cognitivos a lo mejor, qué sé yo, qué sé yo, pero bueno, pues no me extrañaría que, que más de, de una persona mayor, más de una persona sola, pues eh, fuera absolutamente incapaz de, de hacer eso. No me extrañaría que la, la mera. Eh, la mera el mero cambio de la televisión digital a la perdón de la televisión analógica a la a la televisión digital eh, pues bueno fuera fuera causa de, de alguna muerte sí ¿eh? qué me que no sí sí yo yo pienso que es muy probable Seccioname la gula mi when have por más parte de mi soledad te quiero aunque seas difícil de Sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigue sintiendo la radio libre de viejo, la radio del queso de un kilo, en 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org eh, Ya sabéis, la radio de un queso que pesa un kilo y que está al punto del orgasmo. Y lo que sigue sintiendo este que para la noche, ya para la noche, porque ya estamos eh, arrancando la seronda, el otoño, el tardío, eh, ya estamos de noche. Eh, jueves por la noche, Radio Cuca, Anedonia. Anedonia, que está esta noche hablando aquí? La que no miserable dando la chapa con, con un tema que, bueno, pues. Mira, a mí de verdad que es una cosa que me, que siempre me, me reconcome, porque yo no sé, por el motivo que sea ya tengo yo un, un respeto muy grande y una sensibilidad pa con la gente y ello. A lo mejor sencillamente porque sé que, que yo, si no morro primero, voy a llegar ahí. Eh, yo más o menos tengo la, el convencimiento de que voy a morrer a los 70 Pero bueno, los 70 ya puede uno llegar a ser muy bello y llegar uno a estar muy muy deteriorado. Y pues me imagino que voy a experimentar, si todo sigue así, ¿no? como, como hasta ahora, pues voy a esperar esa, voy a experimentar esa degeneración mía, lo de la de menos, la degeneración física, la degeneración cognitiva que posiblemente voy a, a experimentar yo como, como individuo, como organismo. Eh, no pienso que tenga que tengan en comparación con la degeneración social que voy a que voy a experimentar cuando cuando empieza a ser un, un miembro de más de sobra eh, un miembro que ya no que ya no interese a esta sociedad eh, hasta ahora estuve hablando sencillamente de bueno pues de, de cosas de, de avances del de progreso que de imparable el progreso eh. el progreso no se puede parar no se puede parar y entonces claro, progresa y, y bueno, que hay gente que cuesta trabajo adaptarse al a progreso, los cambios bueno, bueno pues, se jodan, ya tendrán tendrán familia, tendrán compañeros, tendrán tendrán nietos, tendrán ¿eh? no, pues igual no igual no los tienen o igual si sí los tienen, pero pasen de ellos olímpicamente yo el otro día, encender más más yoñe en un, no hay una semana porque si hubiera una semana yo lo hubiera contado en la anedonia pasada pues encontréme un, un caso voy a con, intentar luego así nada muy rápido yo te iba dando un paseo ¿eh? por los alrededores del, del hospital universitario central de Asturias y, y un paisano mayor ¿qué, qué edad podía tener? setenta y pico, 80 y pico no sé, por ahí coño resbaló y cayó a 50 metros de la entrada del hospital. Claro, uno puede pensar menos mal, ¿no? Se <ríe> al hospital. Un trabajo terrible, costó mucho tiempo que que alguien viniera a ayudarlo sencillamente a levantarse. Yo no podía ayudarlo a levantarse. El paisano ya era corpulento y, y yo no, no soy precisamente ¿eh? más fuerte que digamos las otras personas que venían a echar un gavito. Pues, pues, pues bueno, tampoco podíamos ninguna. Llamamos a. intentamos ir a la puerta del hospital a ver si podían. No, no, que hayamos ciencias, pero ¿cómo vayamos los ciencias si, si está aquí al lado, joder? Bueno, pues, pues una ambulancia, pero ¿cómo voy a llamar una ambulancia? Porque después pues, tú esto... pues sí, nada, no, no hubo manera. ¿Podés dejarme una silla a ruedas por lo menos para ir a si hay un. intentar levantarlo y poner la silla? Eh, no, en las sillas no se puede sacar de aquí pero vamos a ver, pero que está ahí al lado que tal está, están los jardines de, del propio hospital los terrenos del hospital, no, no, no bueno, pues no eh, quedó otro remedio que, que llamar a una que llamar a una ambulancia pasando por, bueno, pues por las malas maneres y los improperios que por lo visto a, a la mocina que estaba llamando por teléfono al a 112 emergencias ...pues bueno, la, la telefonista de emergencias parece ser que, que... ...que la trató bastante... ...bastante chungo... ...y eh, que nada más hizo... Oh, ...dicho y eso de... ...ya te llamaremos... Eh, Quedáis ahí con él, ya te llamaremos... ¿eh? ...y menos mal que vinieron... ...que, apareci que aparecieron porque salían... De, ...supongo del turno de trabajar... Eh, do ...dos médicas... ¿eh? ...y que entonces ellas ellos hicieron caso... ...eso sí, poniéndose series... ¿eh? ...tampoco pensé que tal... Y el fácil de los casos, sencillamente, fue que, que vino una ambulancia. Y que, no sé, 20 minutos después, 20 minutos que pasó el paesanín tirado en suelo, pues apareció una ambulancia y ayudaron a levantarse. Una cosa de la que me enteré mientras, bueno, mientras estábamos ahí esperando, charré un poquitín con el, con el no nada, cuatro, cuatro palabras. Eh, pero valieronme para pa enterarme de que el hombre tenía, tenía cáncer y que lo que hacía en, en acrisito para contra el hospital ya era porque te iba a poner la, la quimioterapia. Pero te iba solo, ¿eh? ¿Mm? iba solo. Uno podía pensar que llegué, estaba solo, que no tenía nadie. En algún momento, falóme de la FIA y de que la FIA tenía un perruco que a veces cuidaba al perro. Yo no conozco la, la vida de no sus primeros, cuatro palabras con él, pero estaba viendo solo. Estaba viendo solo y y, y cuando tuvo un accidente no lo atendió nadie. Atendimos a las personas que pasábamos por allí, pero joder, estábamos en los terrenos de un puto hospital, joder, un hospital. El hospital central de, de, este, de este puto principal. ¿eh? Pero allí estaba, allí estaba el, el solo. Eh, ni tan siquiera se dignaron a, a dejarnos una, una silla de ruedas para intentar ayudarlo con ella. También es verdad, tengo que os lo decir. que la mujer que estaba ahí en la puerta, eh, bueno, pues controlando un poco el acceso y, y que fue la que me dejo lo de las ellas ruedas, veía sala con más miedo, ¿eh? Miedo en el sentido de que posiblemente pues, dijeron, tú tienes que hacer esto, esto y esto y hay que hacerlo así, ¿no? Porque si no, la puta calle. Y bueno, pues cuando se presentó una cosa distinta, <risa> ella estaba, falaba... Te la, la voz cuando falaba, cuando me decía No, es que les hicieron pues a casa de aquí y Bueno, pues nada En fin mm, Pues posiblemente sí paisano Si ¿eh? Si sí, sí llega el momento, ya pues digo No tengo ni puta idea de la su vida No tengo ni idea de la vida de la su familia Pero, ¿quién dice si Dice cualquier otro eh, Pues en un momento dado Los fíos las personas que tienen que cuidar De él Eh, Seía porque son más pasotas y no tienen ganas de, de ocuparse de una persona vieja. Seía por imperativo de, de, de que no ellos queda otro remedio que trabajar como mulos para eh, un montón de horas para sacar lo, lo que necesita vivir. Pues bueno, a lo mejor lo lleven a lo lleven o, o lleven a otra persona que enseña a una residencia. Y a lo mejor es contra contra la voluntad de, de la persona. Y qué curioso, y es muy curioso, porque tú no puedes agarrar a una persona cualquiera, no puedes agarrar a mí, no puedo agarrar a uno que pase por la calle, y o, o bueno, o a un familiar mío, a quien sea, ¿m? que te tenga en edad de Yaboral, o bueno, o, o no un Yaboral, pero bueno, que tenga en mediana edad, y coyelo, ¿m? y llevarlo para pa una residencia. Y, y contra la su voluntad, decir no pues aquí te quedes. Y él puede decir: No, no, pero yo no quiero quedarme, yo quiero estar mi casa. Ah, te jodes, déjate aquí. ¿m? Y es curioso, porque, porque la sociedad va a dejarlo ahí. ¿m? Y, y, y las personas de la residencia, los trabajadores o lo que sea, van a impedir marchar. Y, en, cualquier otro, en cualquier otra situación, <risa> tú vas a, a te impedirte hacer algo, bueno, no siendo sé, que sea ya la policía o. o ¿eh? que puede impedirte hacer lo que ellos da la gana eh, una persona de, de cualquiera que está por ahí no puede impedirte a ti si no quiere estar en un sitio marchar no puede impedirte salir a la calle mismamente tú te has ingresado eh, en el hospital porque estás malo y si a ti te sale de los dos santos collones marchar pues firmes un alto voluntario o lo que sea y marches No, pero una persona que tenga una residencia de, de mayores no puede marchar. Agárrenlo, ¿eh? gárrenlo y todo lo más llamen al, al socio familiar, la persona de referencia. ¿eh? Y en todo caso, si el socio familiar da permiso, bueno, pues entonces, vale, entonces sí. Qué curioso, y curioso. Eso, bueno, pues de normal fallece con los, con los niños. Yo tengo trabajado con, con niños. Yo pues si, es verdad, claro, el leño no no tienen no como se diéramos, eh no está capacitado, ¿eh? Entonces, bueno, pues tiene un una persona encargada de la tutela y que ye el que pa bien o pa mal, donde si eso está bien o mal, toma decisiones, Y si ye verdad que es un está, por ejemplo, en la escuela, pues no puede ser de la escuela por voluntad propia, sencillamente porque ella apetez, dice, "Venga, pues yo le mata y marcho." No, no puede, pero que una persona mayor sí. Si una, yo qué sé, pues si un rapaz de que está en la facultad quiere marchar a mitad de una clase, bueno, pues a lo mejor dice el profesor, oye, a favor de no molestar y quédate en el sitio. Y a lo mejor lo suspende o, o qué sé yo. Pero si quieres marchar, coge y marcha. Una persona mayor, no. De repente parece que <ríe> llega una edad en la que aparte de deteriorarse de... las articulaciones o les neurones o el riñón de tener ustedes también los los derechos. Sí, tener derecho a a movete, a desplazarte, a tomarles tus propias decisiones, pero perdiste perdiste ese ese derecho de de golpe y porrazo. Perdiste, lo llevaron para pa pa un pa un moridero. llámoslo así, Yo, muchas residencias, bueno, ya lo sé, y una asesoración y habrá de algunos que me digan, joder, tío, ¿cómo dices eso? ¿Cómo, eh? Residencias, los que trabajamos, porque te dan gusto? porque te dan tal? Bueno, pero, cena eh, son sitios para ir a desear a la gente para que muera Sí, para que vaya muriendo poco a poco y, y ya la, listo, para que se vaya deteriorando y nada no más, para que... ¿Eh? deje de poder las cosas a lo mejor las cosas que que resultaron satisfactorias siempre esa persona y no puede hacerles sencillamente porque a lo mejor lo que él y resultado satisfactorio y qué sé yo mmm, revisar la su colección de sellos qué sé yo, y igual allí no tiene sitio para tenerla Yo decir no tengo ni puta idea pero bueno que yo una ¿eh? o a lo mejor una cosa que a mí me llama mucho la atención de En las residencias es normal, las habitaciones son compartidas. Me supongo que al que tenga muchos perros y quiera una habitación para el solo, pues agarrará una habitación para el solo. Pero si no son compartidas. <risa> una cosa curiosa, a mí contábame, la mioma, trabajó mucho tiempo en, en residencias de, de personas mayores, y contábame cosas que, que, bueno, pues a mí a veces. se alaba la sangre ella contaba eso a lo mejor como las cosa... más normal del mundo pero yo pensaba digo joder cómo es, que es posible yo que sé igual te venía contando te hablaba decía ah, pues hoy conchito no quería comer y yo que decir si me cago en la mar pues comes esto porque te lo digo yo que aquí mando yo y, y decía los riendos... y tal y yo pensaba qué sí, triste que, que que una persona adulta ¿m? si no ni da la gana de, de no quiere comer una cosa te hagan comela y que digan porque qué mando yo joder no sé si me si me entendéis no sé si me lo explico pero pff, yo, y yo pienso que es un, un deterioro en este caso social de, de todos los no un deterioro de la gente mayor y un deterioro de todos los demás ¿eh? no es actitud para pa con la gente mayor La gente mayor, joder, esos sabios, esa gente ¿m? que debiera debiera venerar, debiéramos venerar, a ellos la. Venera, joder, ay, vale, bien, eso o no <risa> debiéramos venerarla, esa, eso eso es lo que lo que quería decir, porque antes cuando agarré el tema de los conocimientos, de la sapiencia, de la gente mayor, Eh, al tapo de programa, recordáis es que os pues, dije eso, de bueno pues igual resulta que para manejar un, un Smart TV o, o el internet o mismamente la, la tarjeta de crédito ahora para pagar con el teléfono, pues bueno no, no son sabios. Pero, pero en las cosas que, que ellos uh -huh. vivieron, vaya que son sabios. ¿Quién sabe más de eh? ¿Quién te puede aprender mejor a, a, a trabajar la madera? ¿Quién te puede aprender mejor a, a, a trabajar la huerta? ¿Eh? Una persona que, que vive toda la vida... ...que acumuló ese conocimiento... ...que tiene todo ahí... ...mucha rabia me da a mí... ...ya lo dije muchas veces... ...mucha rabia me da me dan a mí... ...esos adveneditos de la agricultura... ...que vienen a contarte... ...oh, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué mal hacen las cosas los viejos? Joder... Eh, ...en cuenta de, de, de aplicar la, la cultura. ¿Eh? Eh, en cuenta de lo ecológico, ¡pringaos! Tenéis en a vosotros joder, ¿eh? ¿eh? Porque una cosa y, y bueno pues, pues pues cultivar por hobby, ¿eh? por hobby, y entonces pues por mentirte pijáis como como eso pues como la agricultura ecológico y demás que está muy bien, ¿eh? Cuidad en que no digo yo que no te ha bien. Pero, pero lo que no puedes permitirte, o, o sí, poder pues que, que, que lo faes, que lo fue mucha gente, pero lo que no debes poder eh, permitir es lo que no es ilícito. Y pensar que sabes más que la gente, que, que no lo hizo por joven, que lo hizo para comer. ¿eh? Y que si se si jodía la plantación porque hacía algo mal, ¿eh? pasaba fame. Eso eso es lo que a lo mejor teníamos. ni que que pesca ancianos ahora mismo, ahora mismo que que la sociedad en general desprecia a las personas mayores, que les personas mayores acaben siendo pues entes sin sin derechos, pues igual igual no quedaba otro que que pensar en en todas estas cosines, ¿vale? Yo sí decir tú joder tengo esa sensibilidad pa pa con la gente mayor, la gente mayor en Genérico, ¿vale? Eh, también una tristeza tremenda el ver a, a, a... Digo genérico porque también seguro que hay gente mayor, personas mayores, igual que, que hay personas jóvenes que son para la puta de su madre, para echarlos, ¿eh? De comer aparte. Bueno, vale, sí, seguro que sí. Pero... Y a yo cuido que, que me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza eh, el ver como... ...como a esas gente si ellos... ...desprecia... Si ellos desprecia y, ...y... esto joder tu toda la puta vida... ...haciendo ¿eh? um, cosas, sacándote al antre... Mm, pues, que lo que... ...lo que existe ahora existe por... ...por ellos... ...no por todos, vale, sí, no... ...por este no existe, este fue un cabrón que... No, eh, ...sí, vale, sí, sí, coño... ...pero yo digo en, en general... casi todos, pero bueno, qué sé yo, son cosas que, que pienso yo, que me como la cabeza de ese mes en cuando. De paso tengo este programa ¿eh? en una radio libre para, para poder soltarles, les patochares que, que se me ocurran. ¿eh? Voy a contar mm, dos historias. Bueno, no son dos historias, son dos alcordances que tengo de, de dos paredes mayores. Hay mm, algo más de veinte de años. Eh, sí, veintidós, veintitrés años. Tuve el, el camping de collanza. muchas veces campen de joyanza y aquella fue fue la primera ¿no? fue la, la primera vez que, que tuve allí y allí conocí a una, una pareja de viejos una pareja de viejos que que podían tener 80 años aproximadamente viajaban en en una C15 y acampaban en la propia C15, tenía la, la C15 camperizada ahora va como una modernez eso de, de vamos a poner un mueble de madera a la furgo y todos vamos a camperizarla sin necesidad de que se haya una los van en california una de estas no no camperizamos una no, sí pues aquellos ya tenían ¿eh? tenían las de quince con una tabla que, ¿eh? que mangaban allí en mitad de la altura de la furgo y se va arriba de ella pareja ella y en andaluz es no acuerdo de córdoba me parece Contame qué que en seis meses al año desde que desde que él se se retirara eh, por con la subfurgoneta por corriendo españa rodeando españa visitando a, a los susfillos que que tenían que tienen repartidos en, en diferentes ciudades cuido que no me acuerdo bien pero que tenían uno A la Coruña, otro para Barcelona algo así y, y hacen eso y saben y, y llena gente mayor y diréis, ¿por qué cuenta esto? Por claro, seguro que es por eso de que ellos ya camperizaban cuando dicen, cuando supuestamente no, no, no eso es una, una anécdota cuando lo sobre todo porque me angustia allá donde hay mucho tiempo pensar que Seguramente, con un altísimo grado de probabilidad, esas personas están muertes. Seguramente sí. Quiero más, ¿no? Y es natural, pero a mí me gusta bastante pensarlo. Mientras muchos años crucé pela pela argañosa a una parellina que... Wow, No sé, resultaban muy, muy entrañables. Nunca falle con ellos. Y eran un, también... Tendrían, andarían por la octava, octava década. Eh, un paisanín que siempre llevaba boina, un paisanín de bigote. Y una paisanina más vagina que iba con él. Siempre, siempre viven con del brazo, con bastones. caleando despacio y para la calle un día de che de velos que ellos pudo pasar que, que ellos se encerraren en una residencia que, que morrieren bueno pues no sé igual yo soy un, un cenizo o, o, o no igual soy me hago muchas ilusiones Pienso que a lo mejor de algún día eh, de alguien, mira, para mí, pensando, estoy en que, que anda solo por aquí, porque bueno, yo digamos que tengo muchas probabilidades de si llego a, a muy mayor, llegar yo solo. ¿eh? Eh, igual soy uno de esos eh, en Sinaide. Igual no me mete, no me encierra nadie en una residencia. Igual me encierra el, el Estado. ¿eh? ¿Qué sé yo? Porque porque no me ven para pa vivir yo solo. O igual hay alguien que, que mira para mí, que por algún motivo... Hoy en día no cuido yo que, <ríe> que transmita ninguna ternura. Pero lo mayor de sí, qué sé yo. En fin. Bueno, que son todos... tocha esto, esto que estoy contando en fin joder noñera esto <ríe> tú que eres el botón que noñera bueno, que digo iba a ser ordenadonia sin pifes bueno, para pa que te haya un poquitín la gravedad, viste estaba yo ahí queriendo hacer un final todo tal, y eh, toma poco eh, con la pifes joder que noñe esta ay mierda <ríe> <risa> ¿Qué vaya que vaya bien es que me hago la misma <risa> esta sí, esta sí, os pues lo prometo veis, esto sí, esta sí que ye. oye mira que con lo grave que fue el programa de hoy vamos a acabarlo con risas ¿so? bueno, oye, bien oye cuidadín, vale cuidadín y que no buscó ya de aquí a la semana que viene por lo menos que no me buscó ya vale <risa> venga hasta luego todos from this, tirar, sin parar, encima de un Petrusco que ha dado ya, demasiadas fuerzas, demasiadas veces en el mismo sitio, mismo eje, ya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 Que no te cojan. Que no te cojan. Eres un carlijo, pero sabes ya que a la vida.